Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa al-Dariyat i-Darwa Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Juro Por los vientos cuando soplan y levantan polvo Fa al-Hamilat i-Wiqra Por las nubes cargadas de lluvia fal jariyati yusra por las embarcaciones que navegan fal muqassimati amra y por los ángeles que distribuyen entre los siervos de Allah lo que les ha sido ordenado innama tu aduna la sadiqo que lo que les ha sido prometido es cierto wa inna al dina la waqih y que la retribución de Allah según sus acciones tendrá lugar. Wall samaa'i zaatil hubuk Juro por el cielo surcado por caminos o lleno de órbitas. Innakum la fi qawlin mukhtalif Que en verdad tienen diferentes opiniones sobre el Corán o Muhammad.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 Ese día serán castigados en el fuego. Zuqū fitnatakum hādhā alladhī kuntum bihi tastaʿjilūn. Se les dirá: Sufran su castigo. Esto es lo que pedían con apremio. En los temerosos en jardines y fuentes En verdad los piadosos disfrutarán de jardines y manantiales Aceptando lo que les dio su Señor, porque antes de eso eran buenos todo lo que su señor les concederá como recompensa realmente en la vida terrenal obraron el bien canu qalilan min al-layli ma yahja'un poco era lo que dormían por las noches y mucho lo que rezaban wa bil-asharihim yastaghfirun y en las horas previas al amanecer pedían perdón a Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis sa'ili wal mahrum. Daban de sus bienes la parte que por derecho le correspondía al pobre y al indigente. Wa fil ardi ayatu lil muqinin. Y en la tierra Hay pruebas del poder de Allah para quienes creen con firmeza. ¿Y en vosotros? ¿Aflata bṣirūn? Y también en ustedes. ¿Acaso no las ven? ¿Y en el cielo? Rizqukum wamā tuʿadūn? Y en el cielo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 Me son desconocidos. Entonces Abraham se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado. Entonces Abraham se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado se acercó a sus huéspedes y les dijo invitándolos a degustarlo ¿No comen? Fa ougasa minhum khifatan qalu la takhaf wa bashshirhu bi gulam alim Pero al ver que no comían, sintió miedo de ellos. Le dijeron: No temas.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 Yo, una anciana estéril, ¿tendré un hijo? Qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Le respondieron: Así lo ha dicho tu Señor. En verdad, él es el sabio, el omnisciente. Qala fama khatubukum ayyuha al-mursalun. Abraham les preguntó, ¿Cuál es el motivo principal de su visita, emisarios de Allah? Qalu inna ursilna ila qawmin mugrimin. Los ángeles respondieron, Hemos sido enviados a un pueblo pecador. Le nosila aleihim hijaratan min tin Para enviar sobre ellos una lluvia de piedras de barro cocido. Musawmatan inda rabbikal musrifin Las cuales han sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de aquellos a quienes van dirigidas para castigar a los transgresores que han caído en la inmoralidad. Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Y sacamos de la ciudad para salvarlos a quienes eran creyentes. Fa ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin mas solo encontramos un hogar cuyos miembros se habían sometido a Allah la familia de Lot con la excepción de su esposa watarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azaba al alim y dejamos allí pruebas de su destrucción para que reflexionasen quienes temen el castigo doloroso de Allah Wa fi Musa id arsalnahu ila Fir'auna bisultanin mubin. Y tambien hicimos de la historia de Moisés un motivo de reflexión cuando lo enviamos al faraón con pruebas evidentes. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun este se rebeló contra la verdad junto con su ejército y dijo acerca de Moisés no es sino un brujo o un loco fa akhadhna hu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim y los castigamos a él y a su ejército arrojándolos al mar pues él era merecedor de toda reprobación Wa fi 'aadin idh arsalna 'alayhim ar-riha al-'aqeem. Y tambien hicimos de la historia del pueblo de Ad un motivo de reflexión cuando enviamos sobre ellos un viento destructor. Ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'altuhu karamin que arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Wa fi Thamud idh qila lahum tamattahu hatta hin. Y también hicimos de la historia del pueblo de Samud un motivo de reflexión cuando se les dijo tras matar a la camella que Allah había enviado como prueba. Disfruten durante un tiempo.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 فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين y no pudieron siquiera levantarse para escapar y no se salvaron del castigo وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين también destruimos antes al pueblo del profeta Noé. Realmente era un pueblo rebelde que no obedecía a Alá. والسماء بنيناها بأيد وإننا لموسعون Y con nuestro poder construimos sólidamente el cielo y lo estamos expandiendo. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Y extendimos la tierra, haciendo de ella un lugar habitable. ¿Y con qué excelencia lo hicimos? وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ y creamos parejas de todas las cosas para que reflexionaran. Zafiru ila Allah inni lakum min hunadhir mubin. Di a tu pueblo, oh Muhammad, huje del castigo de Allah, buscando refugio en él a través de la fe y las buenas acciones.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 بل هم قوم طاغون ا acaso se han transmitido esas palabras unos a otros No más bien son todos unos grandes transgresores que exceden todo tipo de límites Fatawalla anhum faman antabmalum Apártate de ellos Oh Muhammad, pues no serás reprochado por lo que hagan una vez les has transmitido el mensaje. Wa zakkir fa inna al-zikrata fa'ul mu'minin Y exhorta a los hombres mediante el Corán. Pues la exhortación es de gran beneficio para los creyentes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Y no creé a los jinn y a los hombres, salvo para que me adoraran. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ No quiero de ellos sustento alguno ni que me alimenten. Inna <risa> Allaha huwa ar-Razzaqu dhul-quwwatil matin. En verdad, Allah es el sustentador de toda la creación. El dueño de todo el poder y el más fuerte